Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestra serie de estudios sobre la vida del gran profeta Elías en el Antiguo Testamento. Hoy continuaremos con el episodio en la vida de Elías en que Dios usa a la viuda de Zarepta para enseñarle algunas lecciones muy importantes y también a Elías para enseñarle algunas lecciones a la viuda. Las lecciones que está aprendiendo esta viuda son muy interesantes. Llega Elías a su vida. Y ella se encuentra con su último bocado. Está a punto de preparar su última comida. Y viene Elías y le dice, básicamente, prepárame comida primero a mí. Ella no lo entiende, pero sí descubre que Dios hará un milagro a su favor. Hemos descubierto que esa es una de las lecciones que Dios le está enseñando. Y como veremos hoy, hay varias lecciones más que aprenderá esta viuda. Lecciones que también nos ayudan a nosotros. Así que quiero invitarle nuevamente a buscar su lugar en el capítulo 17 de Primero de Reyes, versículos 8 al 16, para la conclusión de este mensaje sobre las lecciones de fe. Comencemos. Ahora, este profeta Elías sí que tiene agallas, ¿verdad? Quiero decir, en realidad las cosas no suenan tan bien que digamos, pero como ven, si Dios está en esto, si Dios en realidad va a usar a esta mujer como su instrumento, entonces todo tiene gran sentido. No es así, porque si ella no puede darle la primera torta, ¿cómo va a cuidar de él todo el tiempo que queda de la sequía? Así que Elías, en el versículo 13, le dijo...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 Algunas de las lecciones que esta señora va a aprender Notemos lo que ella aprendió Porque el resultado de la fe siempre será instructivo Cuando expresamos nuestra fe Siempre enseñamos a otros cómo expresar su fe No es así Guiamos a otros por fe Elías va a ser el profesor de esta viuda en cuanto a la fe Y ella va a aprender tres o cuatro lecciones En primer lugar Ella va a aprender a poseer sus posesiones Observen esto Ella estaba encadenada a un puñado de harina y a unas gotas de aceite Ella estaba haciendo lo que le parecía mejor Se aferraba a ese poquito de harina y a esa pizca de aceite con todas sus fuerzas Era lo único que sabía hacer y era lo único y lo último que tenía Elías sabía algo que ella no sabía Él sabía que ella nunca tendría lo que iba a tener a menos que pusiera a Dios primero. Así que le está diciendo, pon primero a Dios. Esto es lo que Dios me dijo que te diga que hagas, aunque te parezca que no tiene sentido. Toma lo que tienes y ponlo en las manos de Dios. Cuando ella obedeció, ella aprendió algo muy importante. Rehusó que lo poquito que tenía la poseyera a ella. Grandes cosas fueron realizadas por medio de ella. Cuando vemos primero a esta viuda, cuando Elías llega a la ciudad de Sarepta, ella se aferra a lo que tiene. Esta harina es para mí y mi hijo. Cuando la vemos un poco más adelante, sus manos están abiertas y se lo trae a Elías diciendo, aquí tienes Elías, es tuyo. ¿Lo sabían ustedes? Como creyente, Nunca aprendemos realmente a poseer nuestras posesiones mientras no las tengamos con manos abiertas y estemos dispuestos a que Dios las tenga. No es verdad esto. Hay muchos que están atravesando precisamente esto. Viven presos del terror de una recesión económica y a veces el mercado laboral se pone color de hormiga y nosotros nos aferramos a nuestras posesiones. Pienso... que es importante tener una casa bonita y es importante tener medios de transporte confiables y tener las cosas que necesitamos, pero si ellas llegan a ser tan importantes para nosotros que lo único que podemos hacer es aferrarnos a ellas, entonces no vamos a aprender la lección de la fe. ¿Sabe usted cómo poseer sus posesiones? Abra sus manos. Le hemos dicho varias veces en estos mensajes, y es la verdad, en nuestra iglesia... Damos ofrendas a muchas personas que vienen buscando ayuda. Siempre estamos listos para ayudar a los misioneros que nos visitan. Incluso les damos alojamiento. ¿Saben por qué? Porque si tratamos de guardarnos lo que Dios le ha dado a esta iglesia, lo perderemos. Lo perderemos todo. Permítanme ilustrarlo. Imagínense tener su mano extendida con el puño cerrado. Si lo que Dios le ha dado está en su mano y su mano está cerrada fuertemente para conservarlo, tal vez logre guardarlo por un tiempo, pero no para toda la vida. Pero noten, Dios no puede jamás poner nada más en su mano porque usted tiene su mano cerrada para apretar lo que ya tiene. Pero cuando usted abre su mano, Dios puede tomar de su mano lo que quiera, pero... Y esto... Es lo más hermoso. También puede poner de vuelta todo lo que quiera. ¿Ha aprendido usted la lección de ser un creyente con manos abiertas? ¿Está dispuesto a confiar en Dios para realmente poseer sus posesiones? Esa fue la lección que esta mujer estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo a poseer sus posesiones. Noté la segunda lección de fe que ella aprendió. Ella iba a aprender a preparar para el futuro. Vaya que necesitamos aprender esa lección. ¿Cómo se prepara uno para el futuro? Observen esto. Antes de dar, ella estaba listándose para morir. ¡Qué lúgubre se veía su futuro! Ella dejó el futuro en las manos de Dios y le dio al Señor lo que pudo y Dios cuidó de su futuro. Tal vez ella dijo... Simplemente debería esperar, Elías, hagamos la prueba con esto de la harina por una semana o algo así y veamos si esto en realidad funciona. Pero ella simplemente confió en Dios e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. En nuestra iglesia solemos realizar una vez al año un énfasis en la mayordomía. Solemos hacerlo así en enero. Muchas veces oímos que la gente dice: Pues, la verdad es que no podemos darnos el lujo de dar el diezmo si no tuviera que pagar por esto o preocuparme por lo demás allá entonces podría dar el diezmo pero eso es pensar las cosas al revés como ustedes ven la fe es tomarle a dios la palabra primero y creer que dios va a suplir sus necesidades nunca he conocido a alguien que me diga que no ha sucedido así pero es el proceso que uno tiene que recorrer la verdad es es que la adquisición de bienes no disminuye nuestro temor. Lo que hace es multiplicar el temor. Si usted piensa que se puede aferrar a sus bienes y que eso le va a quitar el temor, la realidad es que sus bienes no le quitarán su temor. Lo que harán es hacerle sentir más temor. Porque cuando usted se aferra a lo que tiene como si quisiera protegerlo, entonces... se va a afanar hasta enfermarse por lo que pudiera suceder y que podría ser que todo lo pierda. Si le pertenece a Dios, si Él quiere perderlo, déjelo que lo pierda. Es de Él. Tener una jugosa cuenta bancaria jamás libró a nadie de la preocupación y de la ansiedad. Aumenta nuestra preocupación si no tenemos cuidado, porque pensamos que tenemos que protegerlo, porque pensamos que es nuestro Aquí tenemos a una mujer que, cuando la vemos por primera vez, está preparándose para morir, está yendo a preparar su última comida. Cuando la vemos al final, ella tiene una vida con Dios. Ni siquiera tiene que ir a la tienda de la esquina. La multiplicación está en su propia despensa. Ella aprendió a preparar para el futuro. Permítanme darles otra lección que aprendió la viuda. Ella va a aprender a poner a Dios primero. He subrayado en mi Biblia lo que Elías le dijo. Ahora recuerden, Elías parece haber sido duro con esta señora. Nos reímos hace unos minutos cuando Elías le dice, «Mira, sé que no tienes harina, pero hazme una torta a mí primero». Pero escuchen, Elías es la voz de Dios para esta mujer. Es el profeta de Dios. Todo lo que Elías le está diciendo es esto, «Pon en tu vida a Dios primero. Tráeme a mí, al hombre de Dios, una torta a mí primero». Tal vez ella pensó, bien, veamos si puedo estirar lo suficiente para mi hijo y para mí y veamos cómo van las cosas. Pero las Escrituras dicen, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, ella puso a Dios primero. ¿Ha aprendido usted esta lección de fe de poner a Dios primero, en primer lugar? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? El primer día de la semana que cada uno ponga parte según Dios lo haya prosperado, ponga a Dios primero. Ves tras vez. Enseñamos durante el énfasis en la mayordomía lo importante que es que usted ponga a Dios primero. Gire su cheque primero para Dios y confíe en que Dios le ayudará a cubrir sus necesidades con lo que le resta. Si no empieza a hacer esto, nunca Conocerá la bendición de Dios en su vida mediante sus ofrendas. Tiene que poner a Dios primero. Luego, la cuarta cosa que la viuda aprendió fue cómo poner a Dios a obrar a favor de uno. ¿Quiere que Dios obre a su favor? Vaya, qué maravilloso es tener a Dios del lado de uno, obrando a favor de uno. Quiero que noten los últimos tres versículos en nuestro pasaje. En primer lugar, la promesa.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 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda aprendió cómo poner a Dios a obrar en su propia vida. ¿Quiere usted que Dios obre a favor suyo? Sea obediente, confíe en Él, obedézcale cuando le dice que haga esto, participe invirtiendo en las cosas del Señor y observe cómo Dios atiende sus necesidades. Ahora, la cuarta cosa principal en este mensaje es que la recompensa de la fe siempre será inspiradora. Cuando Dios nos lleva a atravesar el proceso de la fe, la recompensa siempre es inspiradora. Noten de nuevo lo que dice el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lo que me impresiona en esta historia, amigos, es que Elías le dio a esta mujer tan solo una promesa de Dios. Le dio su, así dice el Señor. Eso fue todo. Ese, así dice el Señor, iba a sustentarle a ella por dos años. Simplemente le dijo, así dice el Señor. Y entonces le dio la promesa. Permítanme darles unas cuantas cifras estadísticas que he recopilado. ¿Sabían que en nuestra Biblia hay 31,173 versículos? Cuando leemos el Nuevo y el Antiguo Testamento de principio a fin, habremos leído 31,173 versículos. En uno de esos versículos, esta mujer oyó ese, Así dice el Señor. Eso fue todo. Y eso... La sustentó durante toda la hambruna. ¿Sabían ustedes que en los tiempos bíblicos ellos no tenían toda la bodega bíblica que nosotros tenemos de hecho? En la Biblia hay muchos que salieron avante simplemente por esa pequeña frase. Pienso en Abraham, por ejemplo, que desarrolló todas sus esperanzas en unas cuantas palabras de Dios. Esas pocas palabras fueron, así será tu descendencia. Abraham lo creyó y eso lo sostuvo toda su vida. Pedro estaba en un barco una noche y vio a Jesús andando sobre el agua y Jesús le dijo nada más que una sola palabra. Ven. Pedro saltó del barco al agua y anduvo sobre el agua arriesgando su vida por esa palabra de Dios. Ven. Mateo. Era un recaudador de impuestos. Y Jesús le dijo nada más que dos palabras, Mateo, sígueme. Y esas dos palabras fueron suficientes para que empezara a moverse. A veces me siento como avergonzado al pensar en esto. Tengo 31,173 versículos bíblicos que Dios nos ha dado, como ven, La palabra de Dios es la misma para nosotros que para la mujer de Zarepta. Ella puso toda su confianza en un solo versículo. ¿Pueden imaginarse la alegría en la casa de ella cada mañana? Cuando pienso en estas cosas me gustaría tener un video. Tal vez cada mañana cuando ella se levantaba despertaba a su hijo y llamaba a la puerta de la habitación del profeta Elías. Es hora de levantarse. Mientras ellos se despiertan y levantan, Ella se dirige a su despensa. En realidad, me imagino que ella no quiere en realidad levantar la tapa, pero como quien no quiere destapa el barril y echa un vistazo. Parece igual que ayer. Hay simplemente un poco de harina en el fondo. Ella lo recoge y luego toma la alcusa de aceite. Hay apenas un poco, apenas lo suficiente para la preparación de ese día. Vaya, otro día. Ella lo prepara y cuando Elías baja a desayunar, ¿pueden imaginarse? Oye, Elías, ¿nos dirigirías en las devociones esta mañana? ¿Quieres enseñarnos la palabra de Dios? Como ven, cuando uno lleva a casa a un profeta para ministrarlo, uno recibe algo a cambio también. ¿Pueden imaginarse lo que sería tener a Elías como huésped en nuestra casa? Quiero decir, aquí tenemos a un tipo de aspecto estrafalario Pero era un gran tipo, en realidad grandioso. Ahí estaba el único hombre en todo Israel que realmente tuvo el valor suficiente para ir a ver a Acab y hablarle como le habló. Y ahora está en la casa de esta viuda. Ella está dándole de comer del milagroso barril y botija de aceite. Por largo tiempo, día tras día, la alegría de la comunión con el hombre de Dios, por fe, La viuda puso a Dios primero y Dios la bendijo. Pienso en muchos pasajes bíblicos. Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Anoté tres o cuatro cosas a modo de aplicaciones generales y rápidas. Son algunas de las cosas en cuanto a la fe que me impresionaron al leer esta historia. En primer lugar... Dios obra en ambos extremos del proceso cuando andamos por fe Dios obra en ambos extremos del proceso observen Dios sacó a Felipe del éxito que tenía en Samaria lo recuerdan nunca he logrado figurarme esto ahí estaba Felipe celebrando una gran campaña de evangelización miles acuden y Dios dice oye Felipe no quiero que sigas en esas reuniones especiales quiero que vayas y hables con un solo individuo pero como ven Cuando Dios sacó a Felipe de Samaria, ya había preparado al eunuco etíope. Así que Dios estaba obrando en ambos extremos del proceso. Llamó a Felipe y preparó al etíope. Permítanme darles otra ilustración. Cornelio estaba buscando ayuda espiritual y en el otro extremo, Dios estaba preparando a Pedro para suplir esa necesidad en la vida de Cornelio. Ahora, observen esto. Dios le dijo a Elías, vete del arroyo Kerit a Zarepta. Mientras estaba obrando con Elías, en un extremo, ya había obrado en la viuda en el otro. Cuando uno anda por fe, lo que sucede es que uno participa en algo maravilloso. Dios obra en ambos extremos. ¿No les parece fabuloso? Permítanme decirles algo, joven o oh señorita. Si Dios, por fe, le ha dicho que esa persona es la precisa, Él va a obrar en el corazón de esa persona. Si Dios no ha obrado en el corazón de esa persona, será mejor que usted retroceda y reciba bien sus instrucciones. Es verdad. Dios obra en ambos extremos del proceso. Otra cosa que anoté es que cuando andamos por fe, Dios siempre nos bendice a nosotros y a aquellos que tocamos nosotros. Alguien preguntó, ¿por qué mandó Dios a Elías a una viuda pobre para que le diera de comer? ¿Saben por qué? Porque Dios amaba a la viuda. No tanto porque amara a Elías, sino porque amaba a la viuda. Dios quiere bendecir tanto a la persona que recibe como a la persona que da. Les garantizo que la viuda recibió mucho más de lo que recibió Elías. Todo lo que Elías recibió fue pan y agua. Ella recibió la bendición de alojar al poderoso profeta de Dios. Y ahora es una de las viudas más famosas de toda la historia, casi tan famosa como la viuda del Nuevo Testamento que le dio a Dios todo lo poco que tenía. Como ven, esa es la bendición de la fe. Cuando Dios le habla a usted en cuanto a andar por fe, Él va a bendecirle y luego va a bendecir a todos los que le rodean, a quienes usted ministra. Número tres. Cuando andamos por fe, Dios obra para bendecirnos según la calidad y no según la cantidad de nuestra ofrenda. Como la viuda del Nuevo Testamento que dio sus monedas, esta mujer dio todo lo que tenía. Y Dios la honró. ¿Qué es lo que ella tenía? Tenía nada más que un puñado de harina en el fondo de la tinaja y unas cuantas gotas de aceite. Eso era todo. Fue todo lo que ella tenía a su nombre. Lo que ella, en esencia, le dio a Elías. Y lo hizo pensando que le había dado su última comida. Dios la bendijo. ¿La bendijo Dios porque ella dio mucho? No. Probablemente no valdría ni cinco centavos en nuestra economía actual, pero no fue la cantidad lo que ella dio, fue la calidad de su ofrenda. Y lo mismo es para nosotros. Finalmente, cuando andamos por fe, Dios obra para bendecirnos un día a la vez, mientras haya la necesidad. ¿Alguna vez usted le hace preguntas a la Biblia? Yo sí. ¿Saben cuál es mi pregunta en esta historia? Señor, ¿por qué simplemente no le llenaste la tinaja? Quiero decir, me sentiría mucho mejor si simplemente le hubieras llenado la tinaja. Lo harías. Simplemente ven por la mañana y mira esta tinaja. Señor, llena la vasija de aceite. Esto del fondo de la tinaja, no tenemos que pasar por esas. Voy a tener cuidado. No voy a usar más de lo que deba. Simplemente llénala. Me gusta eso de ir todos los días y ver la tinaja llena, Señor. Si puedes poner algo en el fondo todos los días, de seguro que puedes llenar todo el barril. Pero Jeremiah, si lo hago, diría el Señor, entonces, ¿confiarías en la tinaja en lugar de confiar en mí? No quiero que confíes en la tinaja. Quiero que confíes en mí. Quiero que sepas que si yo retraigo mi mano de ti un solo día, no va a haber nada en el fondo, Falla, saben, me opongo a eso, ¿no se oponen ustedes? Yo quiero el barril lleno, quiero mi cuenta bancaria con un poco de sobra, quiero que la casa esté pagada, pero, saben, todo lo que Dios se ha obligado a hacer es cuidarnos un día a la vez, ¿saben por qué?, Incluso cuando estábamos construyendo los edificios de nuestra iglesia y a veces parecían abrumadores, nunca perdí el sueño pensando en esto. ¿Saben por qué? Porque Dios no me había pedido que tuviera suficiente fe como para saber cómo íbamos a cubrir los gastos en los próximos años, simplemente que creyera en Él un día a la vez. Dios estaría con nosotros un paso a la vez todo el camino. Cuando andamos por fe, Dios obra para bendecirnos un día a la vez. ¿Qué es lo que estaba tratando de enseñarle a Elías? Observen. Lo puso junto al arroyo, envió los cuervos mañana y tarde con comida solo para ese día. Pienso que Elías pensaba que ya se había graduado de todo eso cuando se fue a Sarepta, pero Dios lo puso en Sarepta. Ahora, no le va a permitir tener más comida o aceite que lo que necesita un día a la vez. ¿Qué es lo que pedimos al orar? Danos hoy nuestro, ¿qué? Nuestro pan de cada día. vez más, vemos cómo se vuelve realidad para nosotros el Antiguo Testamento con esta verdad eterna tan importante. Y espero que la experiencia de Elías con la viuda de Sarepta haya sido de aliento para usted hoy, para creer a Dios aun cuando las cosas son difíciles. Esta lección se titula Lecciones de Fe, y si usted desea tener una copia de este mensaje en disco compacto, puede solicitarla a través de nuestro sitio web www. Momentodecisivo.org, o escribiéndonos por correo. Nuestro mensaje para mañana se titula Vida después de la muerte, y hablaremos de la gran prueba que enfrenta la viuda de Sarepta después de experimentar el milagro de la provisión milagrosa de comida. Espero que usted pueda seguir acompañándonos, como siempre. Muchas gracias por su participación hoy. Y hasta mañana.